Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Como siempre, aquí en el aire, sí, para Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y todas aquellas radioemisoras que nos quieran transmitir allí en sus lugares, en sus diferentes pueblos, ciudades, aquí en la Argentina. Eh, como siempre, también, con la visita de diferentes estudiantes, sí, Chicas y chicos de Escuelas de la Ciudad de Buenos Aires Que trabajan, entrevistan, salen por ahí a averiguar algunas cosas A compartirnos parte de sus conocimientos Y se acercan aquí al Espacio de Hora Libre Que como todas las semanas se hace desde el lugar de Rodolfo Walsh Así le decimos al estudio Que queda en el barrio de Lugano Pero ustedes de donde son chicos, de que barrio? Somos del barrio de Versalle, Colegio de Rumania Bien, nombre y apellido ya que estás hablaste Yo soy Elia Silva Bienvenido Elías, ¿de Buenos qué año? Cuarto, año? cuarto año Bien, el resto, nombre y apellido Micael Agüero Joaquín Mesa Karen Molina Axel Candia Y Jiménez Mauro Bien, eh, ¿todos estudiantes de cuarto año? Sí. Sí. sí Bien, ¿de qué vamos a hablar? de cómo ¿Cuáles son los temas digamos que trajeron para el día de hoy? Eh, vamos a hablar de la ley de lenguaje de señas Hablame al oído <risa> la ley de lenguaje de señas Ajá Que es una ley de, ¿En dónde discutieron acerca de esto? En el, en, colegio. En el colegio Estuvieron trabajando en la escuela sí. sí Aparte de trabajar en la escuela ¿Fueron en alguna parte? ¿Hicieron alguna salida o algo? No. Sí. sí Sí, salimos a... Al... ¿Defensoría del Público? Claro Bien, a ver, vamos a explicar a la gente Habitualmente nosotros usamos como sinónimos La, la palabra público oyentes eh, televidentes Destinatarios En este caso resulta que hay una Defensoría del público y que tiene que ver Con todos aquellos que miramos televisión Y que nos enfrentamos a la situación De estar eh, frente a esa pantalla Y en esa situación también Tenemos algunas cuestiones que tienen Que ver con los derechos Con la información que circula Con cómo se presentan los personajes a las personas, las, eh, las noticias un montón de estas situaciones son las que se discuten en este espacio por ahí lo que me contaba la producción es que fue la tercera audiencia pública del año 2016 sí de que se realizó aquí en Buenos Aires en la Asociación Argentina de Actores no sí, sí. ¿Ustedes sí, sí. fueron a, a esa audiencia? Sí. sí bien ¿Cómo fueron? ¿Caminando todos juntos? No, fuimos ¿no? en micro, por separado fuimos en micro en diferentes micros Ah, bien Mira, ¿solamente tu escuela o había varias varios grupos de No, de... había ¿no? varios grupos de escuela, también había de primaria, primaria ah, y secundaria. No era solamente adolescentes. No, no. Bien, ¿y trabajaron todos juntos o por separado, por grupos? No, no por eh. separado, cada uno fue exponiendo su idea en un escenario. Mira, ideas sobre qué tenían que exponer ustedes. No, sobre cómo aparecían los adolescentes en la televisión o en la radio, cómo se explicaba el tema de los adolescentes, de los adolescentes, ¿no? Cómo nos tenían a nosotros. Claro cómo aparece la, la figura del adolescente claro, en la pantalla la televisiva claro. la historia es que tener una, una defensoría tiene que ver también con organizar al público, de hecho hay un concepto interesante que viene cuando uno habla de las audiencias la, la palabra audiencia significa eh, en, en algún término el recorte estadístico, vos puedes decir las audiencias son no sé, el 35% de rating de la noche ¿sí? ahora cuando hablamos de públicos ya estamos hablando de personas personas que tienen derechos, que se puedan reconocer a sí mismos, sin ¿sí? que de, de alguna manera también se sienten identificados con eso que está pasando en la pantalla. Ese concepto el de público tiene que ver también con el estado público y con la relación que tenemos nosotros con las leyes, el estado, las instituciones, con los gobiernos, ¿sí? Bueno, ¿y cómo fue la jornada? ¿Estuvo buena? Fue interesante, ¿cómo estuvo? ¿Cómo la vivieron ustedes? Sí, estuvo bueno, hubo también de que hablaban los mudos, ¿cómo ¿sí? es? Sordo, sordo, ah, sordo la, los sordos mudos Que en realidad hay, hay sordos mudos Hay sordos y hay mudos ¿Sí? <risa> <risa> <risa> <risa> no, no, es no cierto Mira Y que tiene que ver también con esta idea De que muchos de ellos les cuesta Poder disfrutar del eh, espectáculo televisivo mm -hmm. ¿sí? Después de la Defensoría Hicimos como diferentes notas con ellos Y hablamos también con Con la que traduce ¿no? Las lenguajes de señas uh -huh. Y no con ellos en sí no, no, no hablamos Bien. O sea, nos traducían a nosotros explicándonos cómo era la cena Ah, bien, bien, bien, bien. Bueno, trabajaron sobre esa cuestión del lenguaje También, a ver, sé quisieron un montón de entrevistas eh, Después tenemos aparte una entrevista telefónica ¿Con quién vamos a saber, comunicarnos? ¿Saben? No, no sabemos, no sabemos Bueno, no me acuerdo ahora, pero sé que vamos a tener una entrevista telefónica en vivo FM de Retaguardia Bien Y ahora vamos a escuchar uno de los primeros testimonios que es de quien dirige, ¿sí? De quien está en la cabeza de la Defensoría del Público, que es Cintia Otaviano. Vamos entonces a escuchar ese informe, ¿les parece? ¿Después lo comentamos? Bueno, dale. Ah, vale. Mi nombre es Cintia Otaviano, soy defensora del público de servicios de comunicación audiovisual. Tengo que trabajar para que no haya discriminaciones en la radio y en la televisión tengo que trabajar para que todos los chicos y las chicas de las escuelas públicas puedan tener una radio tenemos que seguir trabajando para que haya producción local para que ustedes puedan pensar los programas que quieren hacer y los hagan tenemos que trabajar muy fuertemente para que la imagen de la mujer no esté tan sexualizada vieron que parecemos cosas en la televisión y en la radio un poco menos pero sobre todo en la que es comercial tenemos que trabajar para que en la radio y en la televisión También se puedan expresar todas las voces No eso de dar voz a los que no tienen voz Porque en realidad todos tenemos voces Todas tenemos ideas, pensamos qué cosas nos interesan Pero no siempre las podemos expresar porque no siempre tenemos el lugar Así que mi trabajo también consiste en ver cómo podemos generar esos espacios Para que se representen las distintas formas de ver y de pensar la vida Todos los diputados y diputadas, los senadores y senadoras se van a enterar de, por ejemplo, lo que ustedes vinieron a contarnos, lo que reclamaron y lo que dijeron en esta audiencia pública. Además, lo vamos a llevar a un lugar que se llama Comisión Redactora de una Nueva Ley, que es para que haya una nueva ley en la comunicación audiovisual, y también les vamos a contar lo que pasó acá. Y además, como todo está en www.defensadelpublico.gov.ar, que es nuestra sitio de internet, pero también está en Facebook, está en Twitter, el mundo entero se puede enterar de lo que está pasando acá. Hora libre. La comunicación hace escuela. Escuchábamos ahí a Cinto Taviano, que está a cargo de la Defensoría del Público y que recibió a este conjunto de jóvenes y, y de niños, ¿no? de, de chicas y chicos, eh, para poder escuchar parte de sus conductas, de sus formas de ver la televisión y de formas también de entender cómo debiera ser esa televisión que cada tanto eh, nos enfrenta a situaciones de inequidad o de abuso o de algunas situaciones que no son las que uno desea. Eh, chicos, ¿cuáles son los marcos regulatorios en relación a esto? no Los sordos mudos, eh, la cuestión del lenguaje zen, de Hay mucho marco Uno de ellos es el que todo establecimiento Debe tener acceso al público Y deberá contar con Los la, lenguajes de seña Avisos y información visual Y sistema de alarma o de emergencias Que son natos para reconocimiento De personas con alguna Con una discapacidad auditiva La verdad es que la ley lo cubre Entonces hay que hacerla respetar Si sí, hay una ley de comunicación audiovisual que es la 26.52, que establece el artículo artículo 66, pauta. ¿Qué dice el artículo? ¿Lo podemos eh, escuchar? ¿Alguien me lo puede leer? Dice, las emisiones de televisión abierta, la señal local de producción propia en los sistemas por suscripción y los programas informativos, educativos, culturales y de interés general de producción nacional deben incorporar medios de comunicación visual adicional en que se utilicen subtitulado oculto, lenguaje de señas y audio descripción. Para la, re la recepción por personas con discapacidades sensoriales Adultos mayores Y otras personas que pueden tener dificultades Para acceder a los contenidos Pensemos que esto de pensar el acceso ¿no? Y la participación de la ciudadanía En lo que son los sistemas De medios masivos comunicacionales Tiene que ver también con una necesidad que es una deuda histórica ¿eh? ya en 1977 la unesco planteaba que todos los ciudadanos tienen que tener acceso y participación y calificaba el acceso como esa posibilidad de poder acceder a noticieros de saber cuáles son las decisiones de gobierno ¿Qué más tenemos sobre eso su origen puede remontarse a la comunidad nacía en las primeras escuelas por para sordos de buenos aires fines a finales del siglo 19 y comienzos del siglo XX, como consecuencia de la fundación de la institución nacional de Sordomus, aunque, aunque en dicha secuela se buscaba la instru, la instru, instru, instru, instrucción oral y esterrar el uso de la seña De hecho, ahí fue cambiando, digamos, la concepción. Inicialmente la idea era que los sordos traten de hablar aún sin... Sin tener la posibilidad de ellos de escuchar Y hoy la verdad es que estamos ya en un proceso mucho más integrador Donde intentamos también que todos aquellos que somos oyentes Podamos incluso tener acceso a ese lenguaje ¿Conocen algo ustedes del lenguaje de CENIAS? Muy poco muy poco sí. ¿Qué les pasó cuando alguien les contó acerca de ese lenguaje? ¿Les pareció sencillo? No No no entendíamos nada lo primero Y él, y él mientras hacía las letras nos iba diciendo qué significaba, digamos de hecho, a mí por lo menos me cuesta muchísimo leerlos. O sea, el lenguaje es como... Cuando uno se mueve con mucha velocidad con las manos... Es como raro, ¿no? Sí. Sí. Sí. nosotros le decíamos y él nos hacía... Vamos de nuevo y despacio. Él nos hacía las señas lentos. Nos explicaba la seña y nos decía cuál era el significado de las letras. Y se pusieron en situación ustedes de intentar hacer las señas... Sí. De, de poder probar y... Sí, sí. por ahora muy sí, difícil. difícil. Quizás a veces nos pasa que uno ni lo ve como problema... En la televisión, de hecho, hace unos años atrás Empezó a ver, ¿vieron la traductora? Atrás. Sí, ahí abajo el, <risa> el cuadradito, ahí el costadito, tal cual Miráme lo que dice y no entiende nada así. ¿Qué les gustaría a ustedes que cambien esta línea? ¿Qué les gustaría que se modifique? que Mirando la televisión de hoy Mirando la, la forma en la que hoy se consume ah, eh, como, como leí recién que Tendría que poner subtítulos en todos los canales, porque hay veces que los subtítulos aparecen en uno o dos canales solo, y la traductora también, en un solo canal a veces. Y nada, los tendría que poner en todos los canales, en vez de uno solo, ¿no? De hecho, una de las cosas es que parece que la traductora está solamente para la mala noticia, ¿viste? Que está para el noticiero o, o para, para contarle al presidente. Capaz para... <risa> <risa> Digamos... que alguna vez está para, para los dibujitos, y... pero no no mucho en esas cosas digo quizás en ficciones en programas de entretenimiento también debiera haber es como una discriminación digamos exactamente también me gustaría que estén el, cuando juegan a, al fútbol que eh, parezca el título ahí abajo corte que diga lo que está relatando bueno eso no es menor ¿eh? hay algo por ejemplo que hace muy poco yo vi en algunas eh, ¿cómo se llama esto? Eh, series eh, de Cataluña sí. donde por ejemplo cuando están en eh, se cierra un portazo, o hay un ruido externo, o algo por el estilo, indica abajo, aplauso, ruido de puertas portazo de enojo, ¿sí? Y en la partido de fútbol, ese tipo de cosas se pueden hacer. Sí. Digamos. tú puede poner ese título, que la lleva a quien la lleva, o... Claro, ir, ir diciendo lo que van diciendo los locutores, ¿no? Exactamente. Porque si no, no no, no saben si pasa algo, capaz que no... Muchas Exacto. veces la imagen no es suficiente no, Un capaz. partido en silencio no tiene sentido Hicieron una entrevista acerca del lenguaje de señas ¿Sí? Eh, ¿Le parece que lo escuchamos y después seguimos comentando? Bueno, dale, bueno, dale. dale. dale. dale. Buenas tardes, mi nombre es Yanina Boria ¿Y hey, a qué te dedicas? Contanos un poco Yo soy intérprete de lengua de señas español en la Defensoría del Público ¿Por qué crees que hay algunos programas de televisión abierta que no tienen traducción o lenguajes de señas? La concepción de la accesibilidad es un concepto muy nuevo. Nosotros en nuestro país adoptamos una convención, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ...que fue adoptada, si no me equivoco, en el año 2008-2009. Es decir, que a partir de esa convención empezamos a pensar en lo que se llama accesibilidad. La accesibilidad es que todas y todos podamos acceder a distintas, ya sea un espacio físico... ...en este caso sería los medios de comunicación en igualdad de condiciones... Una opción sería, para pensar, es que no hay interpretación, como decías Argentina-Española en televisión, en más muchos casos porque se desconoce el tema. se Piensen ustedes cuánto hace que ven intérpretes en televisión, no hace muchos años de eso. No hace muchos años que los presidentes de distintos, o las presidentas de distintos países de la región, cuentan con interpretación. Entonces, por un lado el tema es muy nuevo, por otro lado, al ser tan nuevo tecnológicamente, los canales todavía no están pensando en eso y tampoco piensan en recursos para eso. Por otro lado, hay muy pocos profesionales formados para la tarea. ¿Y qué opinión tenés al respecto sobre lo que estamos exponiendo nosotros los adolescentes con la mirada de los canales de televisión o de radio acerca de, de los adolescentes? Que se muestra muy poco y lo que se muestra es muy... como la parte negativa nuestra. Me parece en principio muy interesante que al observar en los medios que hay po pocos programas para adolescentes, pero a la vez hay poca opinión de o poca participación de los adolescentes en los medios, en principio me parece muy interesante que los, los adolescentes participen en estas audiencias. Me parece que en parte es empezar a tener ejercicio del derecho a la comunicación a la expresión. Por otro lado, acuerdo plenamente con lo que ustedes presentaron y ojalá a la brevedad cambie la situación o tengamos pronto programas que ustedes mismos produzcan o hagan. Seguinos por Facebook como Programa Rec. bien, ahí hablábamos acerca de las posibilidades que da también el reconocimiento de esta, de este desarrollo ¿no? el de, la, de de poder conocer un poco más acerca del lenguaje de señas e incorporarlo también a las comunicaciones televisivas eh, chicos, les pregunto a ustedes eh, qué pasa con esto de cuando ustedes se exponen, ¿no? por ahí me mostraban alguna de las señas fuera de aire eh, y no es tan sencillo no. no, es complicado, porque hay cosas que ellos lo hacen muy rápido y vos no entendés nada Pero si vos a haces con calma y espacio, con paciencia te salen un poco. Hasta que te acostumbras, ¿no?, a las señas que hacen ellos. Hasta que te acostumbras a ver las manos, los movimientos, todo. De hecho, todavía nos pasa esto, ¿no? De, como no ninguno de nosotros aprende, pensamos en ellos que tienen ese lenguaje y nosotros que no tenemos. Ahora todos hablamos en castellano, ¿eh? Incluso ellos que lo traducen en el lenguaje de señas. Lo que tenemos es que trabajar para que seamos nosotros. Sí, tenemos que... Hay que incluir Hay que emprender a esas manos que hacen así sí. ¿Tampoco que están hablando? Está, no entiendo nada les, Pero bueno, hay que prender Tal cual que... Les pregunto porque ya se cierra el bloque ¿Qué les gustaría a ustedes que le quede al oyente Que nos está escuchando acerca de este tema? y sí, ya quería que le quede un tema de Ozuna Nada más me odio está bien, Ese es el tema musical con el que vamos a quedar Y en la idea de la cabeza que queremos Que, que quede ahí resonando que, que todos juntos y sí, puedo que aprendemos que, que pueden aprender y ayudar eh, que somos todo igual a pesar de la diferencia de que ellos no pueden oír o cosas nosotros podemos aprender y ayudar a, a que podemos comunicarnos con ellos o que, que todos juntos en realidad tenemos que pedir no que haya esto en los canales lo, lo de las traducciones también hay que empezar a exigirlo ¿eh? sí. sí chicas y no, no son huevos, pero, es, no, nada, nada, pero no, no no, se No ellos solo hablar. <risa> Algo que quieran resaltar o que por lo menos que quieran acerca de lo que lo que nos están escuchando que les gustaría que quede así en la, en la cabeza de lo que nos están escuchando. no sé, lo único que dijeron ellos. Sí. Sí. No vivo. <risa> El acoso de de la de la afa que ponga ahí los subtítulos, <risa> cosito <risa> del full. Okay, el del... Que me transmitan el fútbol sí. como corresponde <risa> Para todos El fútbol es el fútbol no <risa> Bueno, ahora sí, muchachos ¿Con qué tema musical nos vamos? Me ama, me odia, Osuna Bien, nombre y apellido de cada uno que hizo este bloque Axel Candia Karen Molina Joaquín Mesa Micaela Agüero Elías Silva, samba Y Jiménez Mauro, Alian Ahora sí escuchamos música de Hora Libre Y volvemos en un segundito Saben, mi reputación, dicen que le meto violento, bien duro la penetración. También dicen que soy pequeño, pero tengo un bicho cabrón. Wow, sabes? ya lo saben, yo lo sé tan bien. Dime que toda VIP estás en por este billete de acción. Ya tengo una funda entera, y eso que no soy cartera, aprovecha el tiempo que de donde vengo los chavos igual dan hasta la anfibera. Dime que tú quieres regresar, si te quieres endredanar, Allí no se para la fe. mo al qual tot llegam per que fos mà, molga no matam la cosa quan no llega se queda y tenga mil colores oh. así me quita el mal humor me la engancho y le doy a vapor la en cuatro se acabó el teatro y voy a meterte terror yo te daño el día te alegro la noche de tu fantasía sin comparte dolce te en el porche tenemos el aire ahí escuchando Ozuna nosotros estamos en hora libre con los chicos de la escuela Rumanía en este caso se suman un grupo de alumnas nombre y apellido chicas Aldana Baroni para bajar a Agustina Milagros Aquino Brisa Panadiros Todos somos parte de la producción de Hora Libre Les recomiendo que hoy en el aire está Allí en la operación técnica José Tepe Garzón El tuku gracias ahí, El TUCU por ayudarnos A salir al aire, si, sí, nos está también eh, Coordinando un poco el piso Eva González García junto a Néstor Cortés en La coordinación general del programa Red, Red Escuela y Comunicación está marino Molina Y bueno, quien les habla, mi nombre es Cristian Fernando Gauna eh, También quiero como siempre recordarles que se pueden Acercar, vernos eh, por ahí Escuchar parte de la programación en el sitio web www.programarec.com.ar. Nos pueden escribir al el correo electrónico horalibre arroba programarec.com.ar y también nos pueden buscar en Facebook. Allí escriben Programa Rec Todo Junto y aparece Hora Libre. Allí pueden ver fotografías y siempre hay algún tipo de post que habla acerca de estas programaciones. También pueden bajarse estos programas completos y los anteriores en el sitio de Farco, el foro argentino de radios comunitarias. Esto es www.farco.org.ar. Allí hay Hacen un usuario, es gratuito, le ponen nombre, buscan en producciones, hora libre y pueden bajarse para ustedes y en todas las radios que quieran emitirlo, es libre, es gratuito y es para todo el país. Así que el Foro Argentino de Radios Comunitarias y a todos los que forman parte de esa red les queremos mandar un fuerte saludo, en especial a las radios que nos avisaron que salen en el aire, estas radios son... FM La Nueva, Formosa Capital... FM Raíces La Plata, Buenos Aires FM La Posta Moreno, Buenos Aires Radio Comunidad Villa Lubano, Ciudad de Buenos Aires Radio La Milagrosa Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires Radio Luna Azul Humahuaca, Jujuy Radio el Aguilar Com Comunidad de La Aguilar, Jujuy FM Educativa, 92.3 Río, Río Vallejo, Santa Cruz FM La Chicharra, 88.7 Joya, Corrientes FM Raco, 88.9 Raco, Tucumán FM El Zorzal, 88.9. Zapala, nocturno. Te... Y Radio Cultura de Santa Fe. RadioCulturaSantaFe.wordpress, que es una de las pocas que sale por internet. Así que, excelente chicas, gracias por ayudarme. ¿Quién me ayudó en el aire, nombre? naoni bueno, y pris para todos ellos son estudiantes de la escuela rumía ahora vamos a continuar trabajando acerca de lo que fue esta salida lo a, allí el espacio de las audiencias si ¿sí? del público a la audiencia pública sí porque en realidad es un espacio donde se acercaron un montón de ustedes sí jóvenes niños niñas adolescentes que se pusieron también a discutir y a comentar algunas cosas que tienen que ver con esto de los consumos culturales las fm eh, de qué vamos a hablar cuenta el de la radio La Azotea de Mar del Plata Bien, ¿qué, ¿cómo la conocieron? o ¿Por qué por qué elegimos este tema para hablar? Es una radio comunitaria que emite desde Mar del Plata Desde hace 10 años Y es un fruto de una experiencia de educación Popular en radiofonía Es la única radio comunitaria de Mar del Plata Y se trata de una iniciativa similar a otras Que en el país expresan un modo diferente de comunicar En medio de dificultades, sobre todo económicas un económicas estas experiencias asociativas son ellas mismas expresión de, so de los solidarios por su constitución, por su forma de trabajo. Sin idealizar, porque también existen las contradicciones y contramarchas de todo emprendimiento en el que están involucrados los seres humanos. Pero de la azotea, como otras radios, intenta ser el canal de comunicación de otras experiencias en tomo del trabajo, la vivienda la el acceso a la tierra y los servicios básicos, la protección de los recursos naturales, la soberanía alimentaria, la salud, la educación, la lucha contra todas las discriminaciones y la defensa de los derechos humanos. Eh, los chicos estuvieron haciendo entrevistas, hablaron con gente de FM La Soltea y tenemos acá el testimonio. Mi nombre es Claudio Torres, como parte de FM de la Azotea, radio comunitaria de la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué opinas acerca de esta audiencia pública que hacemos los adolescentes con el tema de los canales, las radios? Fue muy interesante la exposición de los y las jóvenes, teniendo en cuenta que, sin duda, son un sector eh, de nuestra sociedad que tiene poco alcance y poca llegada a los medios masivos de comunicación. Sin dudas eh, lo que planteaba la Ley 26.522, eh, con su espíritu y la intención de democratizar la palabra y dar una pluralidad de voces, les daba ese espacio, teniendo en cuenta que originó instancias de eh, medios de comunicación escolares, como, por ejemplo, pueden ser algunos que están nucleados en la o Asociación sea, Mundial de Radio Comunitar, como puede ser el FMI de Guayra Quimbal de Castelar Sur, es interesante esa proyecto y sobre todo que se animen a subir al estrado teniendo en cuenta que es una instancia en donde más allá de los y las presentes eh, todo el público lo, lo puede ver porque esto queda registrado, digo sin dudas es un registro que ustedes con el correr del tiempo pueden llegar a decir en el año 2016 y sin mi primera experiencia pública me animé a hablar ante varios y varias personas y siendo una instancia eh, doblemente enriquecedora, primero por ustedes, eh, por la experiencia y luego también para que como varios de los eh, integrantes y jóvenes que pasaron a hacer uso de la palabra lo dijeron no tiene un poco alcance y siempre hay como un estereotipo negativo para con los y las jóvenes así que sin duda es más que interesante esta instancia ¿Y qué opinas de las reformas de la nueva ley de medios? Es eh, un tema bastante amplio, ¿no? Teniendo en cuenta que la ley 26.522 planteaba un esquema de formación bastante amplio y democrático como esta instancia, es decir, foros en donde las personas iban a hacer sus aportes, luego eso se tamizaba, se canalizaba y luego se había vertido en la ley de servicio de comunicación audiovisual. Nosotros hemos hecho un gran aporte en lo que tiene que ver la comunicación con perspectiva de géneros, en donde los artículos, en donde se plasma la intención y el espíritu que debe tener una comunicación inclusiva para todos los todas, digo sin dudas, en, en ese punto de vista, se vio totalmente afectada, teniendo en cuenta que, como lo recién planteamos en la locución que hicimos como integrantes de Amarca Argentina, eh, es una intención de sesgar y acallar las voces que le dan la oportunidad, por ejemplo, a compañeros eh, y compañeras que hablen de temas de géneros que sin dudas estaba totalmente vedado, teniendo en cuenta que la anterior reglamentación venía de la última literatura cívico-militar, así que sabemos qué perspectiva tenían en aquellos años, en la década de 70, sobre el, el género, no y solamente hablaban de hombre y mujer y creaban todo un espectro de ciudadanos y ciudadanas por fuera del mismo el aula sale al aire hora libre Antes ahí en el aire la gente de FM de la Azotea Que nos explicaba un poco También cuál era el sentido de tener una radio comunitaria ¿No? Eh, ¿Nombre particular el nombre de Azotea? Sí. ¿De dónde viene? Se llama Radio de la Azotea Porque las antenas de la radio están arriba Aparte en el año 1920 se crea la radio en Argentina Y a los dueños de la radio los llamaban los locos de la azotea Claro, hay algo de ahí de tradición Y un poco también de referencia, ¿no? Eh, chicas, ustedes tenían una radio antes en la escuela, ¿no? Sí, tenían Y ahora? Y ahora estaba como la desmantelaron la radio y estamos pidiendo hace estamos pidiendo <coughs> hace como tres años que aprobaron o sea, aprobaron la idea, pero todavía no nos dan la, los fondos para volverla a tener. Qué idea aprobaron, perdón. Eh, la idea o sea, de volver a tener una radio. Uh -huh. Pero no está funcionando en un estudio nada, no no no. no, no, no, no anda nada. No. Ustedes son un grupo de estudiantes de un bachillerco de orientación en comunicación. Claro, comunicación social. Sí. ¿Y las prácticas radiales ya no se pueden hacer dentro de la escuela? No. ¿Y de grabación y de esas cosas? No, tampoco. ¿Qué, qué prácticas podrían hacer ustedes si tuvieran un estudio de radio el día de mañana? Y podríamos hacer trabajos prácticos por radio, podríamos pasar música en los recreos, por ejemplo... Ahora, ¿saben si se hizo reclamo de esto? O sea, ¿Cuál es la situación hoy con relación a la escuela? ¿Si los padres se organizaron? ¿Si el director lo pidió al ministerio? ¿Tienen idea cómo es esto o no? La profesora pidió. Le dijeron que sí, pero nunca nos dieron los fondos. No llegaron todavía. Bien. Bueno, por ahí es la escuela de Rumania, ¿no? La escuela que quieren... ¿Por ser de penaltar cuánto? ¿Alguien se acuerda? <risa> la calle no. por sobre Peralta, no me mientan, queda ahí Sí, está ahí pero no, no, no. Barrio Versalles, Escuela Número Villarreal Ah, Villarreal ¿Y Escuela Número? 2 Vamos a escuchar ahora Una entrevista que realizaron los chicos De la Escuela Técnica Ragio Sí, de una de las escuelas técnicas de radio eh, Donde hablan de radios escolares En un caso particular que es el caso de Misiones La provincia de Misiones Y después lo comentamos, ¿les parece? Bueno, bueno. escuchamos con la atención y después vamos a comentar de todos Música bueno. Estamos con Jorgelina Maciel, docente y presidente de las radios escolares y comunitarias de Misiones, y con Diego Guadarín, integrante de las radios escolares y comunitarias de Misiones. Queríamos preguntar, ¿en qué consta una radio escolar? ¿Cómo la empezaron? Mm, buenas tardes, gracias por invitarnos. Eh, una radio escolar, la nuestra por lo menos, resultó de combinarnos entre docentes y profesores, poquito de los padres y un poquito de, de, de programas nacionales, nosotros recibimos programas nacionales como el PIE, que es un programa de igualdad eh, educativa sí. y bueno, entonces ellos nos mandaron fondos y nosotros presentamos los proyectos y fueron aprobados, entonces compramos una radio, nuestro proyecto era radio escolar, hay que mantener la radio y bueno, es ahí donde entramos a formar parte de la red de radios escolares y comunitarias de misiones buscando un poquito este ayudarnos entre nosotros, capacitarnos y ahora venimos para para visibilizarnos un poquito y que para poder conseguir que las radios escolares sean un actor en esto de, de los medios de comunicación porque no no está. ¿De qué temas tratan en la radio? ¿Qué cuáles son las cosas que dicen, lo que debaten? Uh -huh. Nosotros eh, propusimos en la radio para que los chicos tengan un espacio donde contar sus cosas. Si ellos no cuentan sus cosas, nadie más las va a contar, y menos desde la perspectiva de ellos. Esa es la idea, que ellos hablen de sí mismos y de sus cosas y de lo que les pasa. ¿Y eso los ayuda para ayudarlos? Nosotros, docentes, usamos la radio como un recurso pedagógico, pero queremos que ellos lean, que ellos produzcan, y eso es lo que logramos. Ellos leen, producen, cuentan sus cosas, escriben cuentos, escriben... Eh, Radio teatros es excepcional la herramienta. Te pregunto sobre los problemas que atraviesa la red para el sostenimiento a, a largo plazo, ¿no? Porque es verdad, hay un dinero inicial que te permite instalar la radio, comprar equipos, pero después sostenerla. ¿Cuáles son los problemas con los que se enfrentan cotidianamente? Un cablecito eh, se desoldó un chiquito, nosotros estuvimos cuatro, cuatro o cinco meses sin radio, ¿por qué? Porque se había desoldado algo y no conseguíamos un técnico que venga a ver la radio, hasta que estuvieron los de la RNMA, eh, de reunión en posadas y ahí fueron unos técnicos a arreglar esas cositas, pero pequeñísimas que nosotros, y nosotros también por ahí necesitamos un técnico en la escuela no lo tenemos, no hay no hay fondos para eso Y la última pregunta por ahí es sobre la, la inserción de la radio en, en Misiones como provincia, ¿no? ¿Qué lugar ocupa este medio? Eh, Misiones es una provincia eh, que está en territorio ancestralmente guaraní y sus prácticas eh, están basadas muy fuertemente en la tradición oral. Es decir, la oralidad forma parte permanente de nuestra cotidianidad de una manera eh, absolutamente cotidiana. Y la radio tiene la particularidad de que al ser un medio oral es un medio mucho más cercano y reconocido por las familias, por los vecinos, por las vecinas y les cuesta mucho menos participar de un programa de radio que hacer un programa de televisión o escribir en una revista o en un medio gráfico lo que estamos viendo en las radios escolares es que la participación de la comunidad es mucho más favorecida y promovida que desde otros medios de, de otros soportes. La que abre tener una radio en, un, en una comunidad en una institución escolar también es la posibilidad de que la, los vecinos, las vecinas, ejerzan su derecho a la comunicación, eh, se reconozcan reconozcan, sean visibilizados, porque de alguna manera al poder participar de los programas, al poder exponer sus propios puntos de vista, también están generando un espacio de reconocimiento barrial, comunitario, un espacio de reconocimiento del otro, y se escuchan y empiezan a eh, producir un empoderamiento que hace eh, que se reconozcan y participen juntos en un mismo proyecto, que es una potencialidad enorme eh, en relación a eh, otras experiencias eh, mediáticas. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad Conectándonos con todo el país Hora Libre en Farco Satelital Después de todo esto les pregunto ¿Por qué para ustedes es importante que haya una radio adentro de la escuela? Y no sé, a mí me parece es una experiencia muy linda Esto de tener una radio no De poder tener nuestro propio programa así De... No sé, esto de pasar música también... ¿Habían hecho otra experiencia radial antes de esta? No, y... sí, yo sí, el sí. año pasado... Bien. Yo en primaria, en quinto grado... mira ¿y les gusta hacer radio? Sí... Sí, lindo... Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> <Ponele. risa> eh, ¿Qué tiene de bueno para ustedes? Que ya hicieron la experiencia antes... Digamos, ¿por qué, ¿por qué está bueno? Y como que nos da la oportunidad de... A nosotros transmitir un mensaje... De hacernos escuchar. Eso está bueno para mí. Sí, para mí también. Bueno, otra de las cosas que también, de alguna manera, ayuda a darse cuenta cómo uno se puede defender frente a un micrófono, ¿no? Esto de poder leer, hablar, comentar. Cosas que parecen sencillas, pero que no, no son tan sencillas cuando no las tiene que hacer solo, ¿no? No. De hecho, por ahí... A... vergüenza. Sí. Eso, se genera vergüenza. o Uno se da cuenta que cuando se escucha grabado... Eh, no lee como pensaba que leía Que la voz no es la que pensaba que tenía <risa> Todas esas cosas, ¿no? Se escucha eh. más aguda todo. Bueno, eso es así, ¿eh? Porque uno claro. se escucha desde adentro de la cabeza Entonces el resto que te escucha ya está acostumbrado Es así eh, Bien, tenemos que terminar el bloque Así que les pregunto nomás ¿Con qué tema musical nos vamos? Shaky Shaky de Daddy Bien, ¿y quiénes fueron parte de este bloque? Nombre y apellido, por favor Aldana Baroni, Brisa Panderiros, Milagros Aquino Ey, carajo, Agustina. Ahora sí entonces la música con Shake shake. Qué vamos, qué vamos, qué vamos para la gozadera, full baby. Shakey shakey shakey shakey shakey shakey shakey Suyo dura ve la zona de tossa que te es otra cosa esto he es patada la feba que se pone nervaviosa Están tan con lacul ni tosa se cae la casa cuando ella rompe la dosa Terremoto, terremoto, terremoto Er terremoto, terremoto, terremoto dale duro, terremoto terremoto terremoto, remoto terremoto terremoto, dale duro te pone bien loca cuando a ti te toca, T To la sand en ese bombe techo cachoca. Take it, take it y tú la ves ¿Qué? como ella te mira al el aire de Hora Libre, ahora con nuevo grupo, pero seguimos hablando nosotros de lo que fueron las audiencias públicas, o del público en realidad, audiencias públicas del público sí y el trabajo este que están haciendo los chicos también de empezar a conocer un poco acerca de la realidad de los medios, eh, aquí en lo que es la Ciudad de Buenos Aires en particular, y en general lo que es la realidad de los medios en la Argentina ahora estamos con un nuevo equipo, así que nombre y apellido chicos, por favor, se presentan Martín Sánchez, Escalaba Juan Ignacio y Franco Panetti. Bueno chicos, bienvenidos. Eh, son parte también de la Escuela Rumania, ¿no? ¿De cuarto año? Sí, sí, claro. sí Bueno, ustedes estuvieron trabajando acerca de otra FM. ¿Sobre cuál vamos a hablar ahora? Radio La Retaguardia. Radio La Retaguardia. ¿De qué zona es? <risa> Mataderos Zona de Mataderos, Capital Federal Bueno, vamos a hablar ahora eh, Telefónicamente con Fernando Tebele Que es director de la radio Que está junto a María Eugenia Otero En la dirección eh, Chicos, tienen cosas ahí para preguntarle Así que saluden porque ya están en el aire Yo les paso ahora el auricular para que todos puedan hablar Saluden buenos días Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Bueno, bueno, yo soy Franco Panatti Y te quería preguntar cómo surge la idea esta de la radio. Franco, ¿cómo estás? Eh, mira eh, es, es una larga historia, voy a tratar de, de resumirla. Eh, nosotros comenzamos con un programa de radio en el año 2003... Eh, con, ...con el nombre de La Retaguardia... Eh, ...y en el año 2010, o sea, después de un largo recorrido de 7 años... ...que ahora se pueden contar en pocos segundos y eh, surgió la necesidad de, de, de, de ir proponiendo un espacio donde a su vez eh, este, hubiera más espacios que, que el nuestro y veníamos ya explorando las nuevas tecnologías eh, y veníamos haciendo streaming de radio que es la manera en la bueno ustedes saben lo que es el streaming <ríe> pero si os escucha gente de más de mi edad eh, es la manera en la que en la que se accede a materiales de audio o de video a través de internet y eh, Comenzamos primero streameando el, el programa nuestro y, y después fueron surgiendo otras ideas, otros programas y en el 2010 echamos a rodar la, la radio que este primero funcionaba en un estudio desarmable, es decir, armábamos y desarmábamos micrófonos y auriculares y otros recursos técnicos cada vez que salíamos al aire eh, y en un momento surgió... ...la necesidad de tener el estudio que hoy tenemos... ...en Mataeros, como decían recién... ...y aquí estamos, transitando el camino de hacer... ...comunicación comunitaria, alternativa y popular... ...de una manera diferente a la de los medios comerciales... ...de hecho, recién me presentaron como el director de la radio... ...y la verdad es que este, somos un, un colectivo de laburo... Eh, ...donde si bien, por supuesto, hay este algunos que tomamos más tareas que otros no nos manejamos con, con esas jerarquías más de, de, de medio de medio tradicional, de medio comercial. Hola, mi nombre es Andrés Sainz y mi pregunta es, ¿qué significa que sea un medio alternativo? Ah, ¡Qué buena pregunta! Mirá, eh, los medios alternativos eh, nacen como una necesidad de diferentes sectores de la sociedad de presentar, de poner al aire, de publicar noticias que no están tenidas en, en los medios tradicionales en los medios hegemónicos los comerciales los, los que tienen hoy la masividad eh, y a la vez este, bueno también tomar algunos de los temas que sí aparecen en la agenda cotidiana de los medios comerciales pero que son o tergiversaados o no profundizados o muchas veces farandulizado no digamos tomados con, con cierta banalidad y con poca profundidad digamos con todo con toda esa mezcla surgiendo lo, los medios alternativos eh, muchos de los alternativos también somos comunitarios es decir la propiedad no es de una persona o de una empresa sino que es un, un medio que tiene una finalidad so social y por tanto eh, nos damos este, eh, digamos nos no damos forma de sin fines de lucro Eh, ya sea por cooperativas, asociaciones civiles O como es nuestro caso hasta ahora Ni siquiera con una personería jurídica que nos contenga Simplemente llevando el medio el medio adelante Hola Fernando, mi nombre es Martín Sánchez ¿Cómo te va? Y mi pregunta es ¿Cuáles fueron las noticias que para ustedes fueron primicia y marcaron tendencia? Nosotros hay algunos temas que, que son parte de, de nuestra agenda Y que digamos, estuvieron desde el principio y que muchos de ellos después fueron conocidos en, en los medios tradicionales porque se logró traspasar el muro informativo que le llamamos nosotros. Eh, un buen ejemplo es el caso de luciana Arruga, no sé si ustedes conocen el caso de este chico que tenía 16 años en el 2009, el 31 de enero del 2009, fue secuestrado, fue desaparecido, estuvo años y ocho meses desaparecido y, y apareció el 17 de octubre de hace dos años, estamos cerca de cumplir dos años, el 17 de octubre del 2014 apareció enterrado eh, sin nombre como NN en el cementerio de la Chacarita eh, el caso de Luciano es uno de esos en los que nosotros tomamos la denuncia de la familia apenas a dos meses transcurrido de la de su desaparición y Nada, fue muy difícil que la familia pueda acceder a los medios tradicionales de comunicación eh, porque, claro, como Luciano era un pibe morochito, de gorrita, que vivía en una villa, la Villa 12 de Octubre, Lomas del Mirador, eh, claramente era visto como un chorro, un posible chorro, y por lo tanto no tenía lugar en, en, en los medios tradicionales. De a poco se fue instalando la cosa y, y bueno, se consiguió, eh, por ejemplo... Eh, nada ...encontrar su cuerpo, aunque sean esas condiciones... ...y que la familia tenga un poco más de tranquilidad... ...y también se consiguió un poquito de justicia... ...aunque todavía están libres los, los policías que, que actuaron en, en su causa... ...esa es una, después nosotros estamos muy en contacto... ...con las asambleas de las diferentes provincias de La Cordillera... ...que están peleando contra la minería a cielo abierto... Eh, Esa también es una noticia que cada tanto aparece en los medios tradicionales Pero por ejemplo recién estábamos publicando una nota en nuestro portal Somos una radio pero también somos un portal de noticias Que estamos en la laretaguardia.com.ar Acabamos de publicar una nota eh, de un pueblo, un, una ciudad muy chiquitita de San Juan Que se llama Hachal eh, Donde los vecinos cansados de los derrames de... de de cianuro, de veneno en sus ríos por parte de las, de las mineras de, en este caso de la Barrick Gold que es la empresa canadiense que es la más grande de las mineras a nivel mundial eh, cansados de eso, tomaron la municipalidad están ahora dentro de la municipalidad Y bueno, hay posibilidad de que los repriman Es una noticia que ustedes no van a ver en los medios tradicionales Salvo que efectivamente los repriman Si los reprimen, algunos medios lo tomarán Porque les convendrá marcar la, la represión por conveniencias políticas Pero digamos que nosotros estamos ahí cerca de, de, de ellos De esta lucha y de otras luchas eh, una Una distinción fuerte es que Estamos nosotros, algunos que estudiamos periodismo, pero también hay muchos otros que son actores sociales, es decir, protagonistas de las noticias que no solo son entrevistados en muchas ocasiones por nosotros, sino que ellos mismos, así como ustedes están ahora haciendo comunicación, eh, bueno, también ellos tienen el lugar para en primera persona, eh, digamos, hacer comunicación. Qué bueno que todo lo que hace bueno eh, buenas tardes fernando mi nombre es escalada juan ignacio y le quería hacer una última pregunta qué proyecto tienen a futuro todos todos los que podamos llevar adelante y más eh, estamos eh, estamos en un, en un gran momento para, para nosotros creo que no somos ah, creo no estoy seguro que no somos el único medio Eh, comunitario y alternativo que está pasando por un momento de mucho crecimiento de más gente que nos va conociendo y que va accediendo a nuestras noticias y a nuestros medios nosotros integramos la red nacional de medios alternativos y tenemos un, un laburo colectivo muy fuerte este, eh, digamos no solo estamos en la misma organización de medios de comunicación alternativa comunitaria y popular, sino que además eh, nos juntamos, por ejemplo, todas las mañanas de 10 a 12 para hacer un programa que sale cada mañana desde una radio distinta. Hoy nos tocó hacerlo nosotros a la mañana, pero ayer lo hicieron desde una radio de Córdoba, por ejemplo, y esa producción colectiva se comparte eh, en, en todos nuestros medios. Y nada, se puede escuchar un programa diferente cada mañana, pero a la vez es el mismo programa porque las noticias son las mismas, solo es diferente la manera de decirlo, los tiempos Fernando, para hablar, si las, la las gente, tonalidades, ¿no? Fernando, si la gente quiere verlos en su portal o escucharlos, ¿cómo tiene que hacer? Recordamos eso porque ya tenemos que sacar del aire, pero queremos que quede en la memoria dale a nosotros no pueden buscar en la retaguardia.com.ar y también es interesante que se peguen una vuelta por la red nacional de medios alternativos, el portal es rnma.org.ar. Buenísimo, Fernando. Muchísimas gracias. Nosotros te saludamos desde acá. Continuamos con Hora Libre. ¿sí? Eh, chicos, tenemos Hola, también una entrevista que ustedes realizaron a la gente de La Retaguardia, con que habían trabajado antes. Eh, agradecemos a Fernando que estuvo ahí en el aire con nosotros. Eh, la verdad es que es muy interesante la cantidad de cosas que uno puede hacer desde el espacio de lo radiofónico. no eh, Vamos a escuchar eso que hicieron cuando estaban en la audiencia de los públicos. De Pompensar Mi nombre es Luis Angió, yo soy periodista, comunicador eh, social... ...tengo un programa, dos programas de radio... ...la Retaguardia, que es una radio por internet... ...integro la Red Nacional de Medios Alternativos... ...que es una red donde eh, incluimos eh, los distintos soportes comunicacionales... ...no solamente programas de radio, sino radios por web... Eh, ...periódicos, agencias de noticias... Tratamos fundamentalmente toda la problemática que a lo largo y a lo ancho del país muchos de los medios o la mayoría de los grandes medios masivos no los tratan. Nosotros tenemos como nuestra agenda fundamentalmente además de tratar los temas de la megaminería, de los agronegocios, ...también trabajamos sobre la problemática de las organizaciones sociales... Eh, ...trabajamos mucho también sobre los conflictos sindicales... ...que la mayoría de los de medios masivos no lo, no lo informan... ...o si lo informan solamente es para decir que tal calle está cortada... ...la calle es un caos, pero no se habla sobre la problemática... ...de por qué algún trabajador grupo de trabajadores están en la calle protestando... ...nosotros nos reconocemos como Red Nacional de Medios Alternativos... Eh, como antipatriarcales, anticapitalistas y fundamentalmente donde no tenemos ninguna ligazón con ningún gobierno ni con ningún partido político eso es lo que nos permite tener la libertad de expresión de poder decir eh, lo que a nosotros nos parece y fundamentalmente porque los medios de la red nacional de medios alternativos además son parte de los conflictos sociales. Muchos de los medios de comunicación que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos se han creado al calor de, eh, quizá, eh, necesidades de comunicar a través de luchas en poblaciones. Se ha creado una radio, se han podido armar una radio todo a pulmón, pero que eh, difunden eh, las problemáticas de esos lugares. Y nosotros, eh, como Red Nacional de Medios Alternativos, además, tenemos un programa de lunes a viernes que sale de 10 a 12 del mediodía y donde tiene la particularidad que todos los días de la semana lo hace una radio distinta desde distintos lugares del país, salimos desde Córdoba desde Jujuy, desde Catamarca desde Misiones desde aquí de la ciudad de Buenos Aires también, o sea que cada uno, si bien tenemos una agenda más o menos común, cada uno le pone su impronta, le pone su tonada, le pone su, su problema local, es un gran logro, ya hace tres años que tenemos ese programa y además generamos un panorama semanal informativo. ¿Y qué opinan de la nueva ley de medios? No hay una nueva ley de medios y es una ley que este gobierno lo que está queriendo es imponer eh, que los medios de comunicación sean eh, solamente con fines de lucro, sean comercio, sean un comercio y sean un negocio, eh, y no sean eh, realmente lo que tiene que ser comunicadores con la problemática eh, que puede pasar en cada lugar. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Ya, pero mediando el final del programa Hora Libre. Chicos, recordemos entonces un poco que pasamos por varios temas. Hoy hablamos del lenguaje de señas de la audiencia pública en la que ustedes participaron. De FM, la azotea, la experiencia de radios escolares. Y ahora un poco también sobre esta experiencia de radio alternativa y que tiene que ver también con esta posibilidad de transmitir desde un lugar... Donde no solamente la pirámide es comercial, sino que la organización puede ser horizontal. Les pregunto yo a ustedes, ¿qué les gustaría que recuerde el oyente que nos está escuchando en este momento de todo este programa y de lo que ustedes trabajaron en particular? Y bueno, eh, lo que pueden recordar es que si quieren hacer algo, no importa los medios que tengan, que a poco pueden ir eh, progresando. Y bueno, es... Bien. Bueno chicos, eh, yo si sí quiero decirle a los oyentes que es un momento muy particular de la Argentina en el que si bien eh, ha costado muchísimo tener una ley de servicios de comunicación audiovisual que creo que no es una ley perfecta pero es una ley posible donde todavía hay mucho de deuda, todavía ese acceso y esa participación para los públicos sigue siendo una deuda pendiente y en este contexto parece que hay que defenderla y hay que defender no solamente esa ley sino las posibilidades de incluso profundizar las instancias de inclusión y de participación, con acceso y participación para todos eh, en ese sentido me parece que hay que estar alertas hoy nosotros participamos en la red Fargo, del foro argentino de radios comunitarias y me parece que es fundamental que así como se puedan escuchar las voces de ustedes chicos también se puedan escuchar las de los oyentes y la de todo aquel que tenga ganas de decir algo por estar en suelo argentino yo les agradezco que vengan, recuérdame el nombre y el apellido de quienes formaron parte de este programa en este eh, bloque eh, Sainz Andrés Franco panati Escalada Juan Ignacio Martín Sánchez Todos ellos son estudiantes de la Escuela Rumania Sí, hoy nosotros Desde este programa la intención también es eh, Llevarnos a la posibilidad de reflexionar Así que, de vuelta Nos vamos a encontrar la semana que viene con esta reflexión ¿sí? Es posible participar y acceder Yo creo que la libertad se construye así Aquí desde Hora Libre les decimos Hasta la semana que viene cuando volvamos a decir Buenos días, buenas tardes, buenas noches Esto es Hora Libre, chau, hasta la semana que viene Chau chicos Gracias